Bajo la lluvia, queremos eh, saludar, es parte de la casa, ya conversamos casi cada semana de la contingencia nacional, regional, conociendo la voz, por supuesto, de un eh, experto, voz eh, autorizada para hablar, señoras y señores, con prioridad siempre los temas que le interesan a la ciudadanía, cómo no, vamos a conversar con el periodista ex senador, además de nuestro país, don Alejandro Guillén, cómo le va, don Alejandro, tengo usted, muy Buenos días hola ya me va muy bien igual que usted va eh, caminando bajo la lluvia sí como la canción esa que dice la gata en este bueno en este caso sería el gato eh, bajo la lluvia le gusta <risa> le gustan los días de lluvia alejandro mira no necesariamente pero es tan importante la lluvia que me como el desagrado de mojarme al salir. Ya, ok. O sea, no, no es de los okay. que... Porque hay gente que le gusta la lluvia, los días de invierno, el frío... y hay otros que No, el frío y, la, que el, y los días de invierno me gustan. Ya. La lluvia me incomoda porque me limita. Pero sí, claro. yo vivo en parcela, además con ah. toda la sequía que hay en la zona centro y norte del país, tremenda. Y obviamente se agradece, pues una bendición. Sí, sin duda, sin duda alguna. Oh, bueno, está intenso, ¿eh? está, está bien intensa. Sí, a ratos muy fuerte, eh, se espera que durante la tarde ya vaya declinando este eh, sistema frontal. ¿De dulce y agrar la lluvia, Alejandro? Porque sabemos que, eh, sobre todo bien día en, en, en Viña del Mar, en, en Quilpue, zonas afectadas por el mega incendio, y así en tantas otras realidades, también hay gente que no lo pasa bien por la lluvia, pero escucha que es necesaria. Sí, es necesario, pero también hay que pensar... Que esta lluvia ayuda, que cae nieve y almacena para el verano, pero el cambio climático llegó. Y no hay que olvidarse que hay que avanzar hacia la desalinización de agua de mar para que el borde costero tenga mayor eh, uso de agua desalinizada y eso te permite liberar agua para las labores agrícolas. Por ejemplo, en tantos otros usos que se le puede dar además. Oye, y eh, yo te conté ya, ni en Antofagasta se toma agua desalinizada ¿Sí? hace 20 años, Ajá. Y el sabor no, no, no tiene nada de sal, ni cosas raras. ¿no? Hay que ser prejuiciosos de gran calidad. Uh -huh. Sí, eh, perfectamente, ¿no? Se podría eh, aprovechar en, en el resto del país, considerando además también... Eh eh la gran longitud kilómetros y kilómetros de costa que tenemos hoy día y que lamentablemente muchas veces no se les eh, saque el provecho, ¿no? A propósito de los avances tecnológicos que hay. Faltan 12 minutos para eh, las 12 conversamos con don Alejandro Guillé aquí en, eh, en Carnaval FM eh, y no puedo no puedo dejar pasar este momento para para poder consultarle sobre eh, un tema que la verdad nos ha impactado a todos, ¿no? Como el mal uso de licencias médicas por parte de eh, funcionarios públicos eh, viajando fuera de Chile, eh, fingiendo enfermedades, hoy día se ha tomado la agenda noticiosa. ¿Cuál es su cuál es su mirada esta situación, don Alejandro? Mira, tiene varias dimensiones complejas porque la noticia estalló por estos 250.000 frescos que se reciben O se hacen otorgar licencia a países de vacaciones afuera del país. Hay otros que no están dentro de esos 250.000 que las piden por cualquier pretexto. Aquí cada que hay un problema uno dice no, no te preocupes, gírate una licencia. Uh -huh. ¿Te has fijado? Sí, sí. Como que uno mismo se declara con licencia y el médico simplemente firma. Entonces hay que asumir que en Chile tenemos más de 5 millones y medio de licencia al año. Eso es... Absolutamente una brutalidad, significa que un tercio de los chilenos pasa con licencia. Entonces se sobrecargan los servicios públicos con los funcionarios que tienen que enfrentar la situación. Por otro lado, muchas prestaciones que no se pueden hacer perjudican a los usuarios y como si todo eso fuera poco, sube los costos. Entonces la verdad es que nos estamos autoengañando. Aquí tienen que dar respuesta a los médicos y el colegio médico no saca mucho porque... Como no es obligatoria la colegiatura, sus sanciones no sirven de nada. Se ¿Eh? pueden expulsar de colegios médicos si lo fuera. ¿Y qué significa eso? No te inhabilita para ejercer. Por lo tanto, tiene que haber acción penal. Eso, hay médicos que... Eh, mira, estaba viendo con, con el doctor eh, Tomás lago marcino más de 1.500 licencias al año, uh -huh. algunos médicos. Cuando el promedio es una día, al día son 300 más o menos. Ahí todavía está razonable, pero hay otros que incluso superan esas cifras. O sea, su negocio es vender licencias Vende médicas. Licencia. Lo otro es el fracaso de los organismos fiscalizadores. Ahora la Contraloría se puso a las pilas, en general, pero ¿dónde está el COMPIN? ¿Dónde están los servicios, las direcciones? Que no ven que hay un funcionario que desaparecen y viven con licencias médicas y recargando a todo el mundo. Si no tienes salud compatible con el servicio público, no puedes estar allí. Y si tiene un problema crónico, tienes que buscar otra solución. Pero no es por la vía de la licencia, porque además todos pagamos el déficit que eso genera. Y lo último, Yanni, eh, terminar con la cultura de tirar licencias. Pues. O sea, aquí el ausentismo casi es como ser tonto no tirar licencia y como no tiene ninguna sanción ni nadie vigilaba, todo el mundo tirando licencia O sea, lo de, las, de los 150.000 viajeros, esos son los casos más extremos, la punta del iceberg, pero el problema es mucho mayor. Sí, claro, porque hoy día se hablan netamente de estos eh... 25.000 funcionarios que salieron no eh, al extranjero claro, fue este, extranjero. Eh, fue este cruce que se hizo con migraciones de la policía de investigaciones que permitió hoy día tener ese dato pero cuántos otros no me cabe la duda no eh, de miles que han optado una eh, licencia para poder eh, vulnerar no el sistema y poder estar de vacaciones aquí incluso en el propio país y quienes trabajan además también en el sector privado porque hoy día contraloría no eh, detecta a estos eh, funcionarios públicos cuántos más del sector privado han hecho además eh, también eh, también lo mismo. Y en cuanto a medidas, por ejemplo, ¿qué, qué medidas podríamos tomar en ese sentido, don, don Alejandro, para evitar este tipo de situaciones? Bueno, cuando tú faltas una norma, tiene que haber sanción. Y aquí, bueno, hay que investigar el caso a caso, porque no puede aplicar una misma medida para todo. Sí, pero primero la sanción administrativa, si es que fue un abuso. Ahora, si tú ves que es una práctica ya habitual, eso puede, podría ser de, con responsabilidad civil, Y ese informe se tiene que remitir al Consejo de Defensa del Estado para que haya persecución penal. Y eso va a cortar bastante. Y lo tercero es la sanción social. Si la gente toma conciencia que esto no es una gracia, que es un abuso, que perjudica a todos, porque las normas a veces eh, eh, sancionan, pero hay un perdonazo social. Y, y lo digo a propósito de una diputada que es médico, expulsar el colegio médico por repartir y, y vender licencias falsas, y el pueblo la premió eligiendo la parlamentaria entonces también la gente tiene que hacerse cargo Bueno eh, esta es la punta del iceberg no como lo decía, yo creo que sí. van a seguir reflotando eh, nuevos antecedentes no en relación al uso eh, ilícito de licencias eh, de licencias médicas, eh, lo quiero llevar a otro tema don Alejandro Guillén conversa con nosotros a esta hora aquí en Carnaval eh, FM y es que este domingo Eh, el eh, presidente Gabriel Boric dará su última cuenta pública eh, desde una mirada regional ¿cuáles son lo, los temas hoy día que tenemos pendientes en nuestra región? Eh, ¿qué, ¿qué debiera estar incluido en el discurso del presidente Gabriel Boric eh, según su punto de vista, don Alejandro? Bueno, hay algunas cosas que ya la hemos conversado ya ni uh -huh. como la necesidad del megapuerto del Pacífico que hay que ya empujar eso porque estamos que en el estudio, que el preestudio Y eso ya hay que abordarlo como decisión de Estado. Lo mismo el paso, los libertadores a media altura, para que los camiones, donde está el grueso el comercio por camiones de Chile, es en los Andes, hacia el lado argentino. Eh, lo mismo la desalinización de agua de mar, porque la sequía llegó para quedarse. Por mucho que ahora esté lloviendo, cambiamos el tema, pero eh, hay que empezar a abordar de ese tipo de cosas que son importantes. Ahora, las va a mencionar presidente, lo dudo, pero cosa que debería mencionar obligatorio porque él lo ha dicho, es el transporte. No es solo el tren Santiago-Valparaíso, es eh, prolongar el metro de manera que realmente vaya el tramo que falta de Limacha a la galera. Yo creo que eso es una buena aspiración, legítima, de manera que el gran Valparaíso esté con un sistema de metros modernos como en Santiago, y además modernizar el sistema de transporte público actual porque no puede ser que andan pagando con moneda en los pasajes en los buses, o pasando un papelito no de parte de chofer. Eso hace rato, que en Santiago ya no es así. Bueno, es que las regiones también tienen que tener sistemas modernos, ¿por qué solo Santiago? Si se hizo para Santiago, bueno, que se haga para Valparaíso y se mejore el transporte, porque además falta más frecuencia. Es lo que se queja todo el mundo cuando uno va a conversar. Ese ese es solo un tema. El otro, el de salud, el hospital Carlos Van Buren, con un déficit tremendo, problemas de gestión, hay que hacerse cargo. Hasta los hospitales, Provincial Marga, Marga que dicen que toda la parte de construcción se termina a fin de año, pero por, eh, levantar un hospital, y lo sé por experiencia, porque me tocó empujar dos hospitales cuando era senador en el norte de Chile, eh, significa la instalación de los equipos, la contratación del personal de la salud, los médicos no les gusta irse a regiones, les gusta más Santiago porque hay más plata, entonces, médico extranjero, se necesita, bueno, todo el personal de técnico, ¿no? De laboratorio, las enfermeras, la asistente, el personal administrativo, eso eso va a demorar, y seguramente se va a ir por por unidades, no se va a tirar de un, que un día para otro, ah, aquí está el mega hospital, van a ir poniéndolo en marcha, así que eso hay que apurarlo. Y creo que también es importante, el transporte, la, la parte de, ¿cómo se llama?, salud, eh, la reconstrucción. Esa pues cuestión de la reconstrucción ya no admite más demora. Hay que descentralizar el país, de manera que los servicios públicos, sobre todo vinculado a vivienda y a urbanismo, las decisiones se tomen en el territorio y tengamos una ley de rentas regionales que parte de la riqueza que va a generar el puerto San Antonio, o el de Valparaíso, que genera la minería, es parte de su impuesto tiene que quedar en la región. El impuesto que pague el pequeño agricultor, que es una parte eso que en su comuna, en su región, ¿por qué todo tiene que irse a Santiago? Ese uh -huh. es otro problema que tenemos que pelear, la descentralización del país, para que cuando haya problemas como los incendios, tengan una perspectiva regional, se resuelvan desde el territorio y no de las oficinas de los ministros. Mhm. Uh -huh. Sí, eh, lo de la conectividad, lo que decía Alejandro, importante, ¿eh? porque eh, de repente nos enfrancamos en la discusión si se va a generar o no se va a generar el proyecto de el, el tren, por ejemplo, Valparaíso-Santiago. Eh, siendo que ni siquiera hoy día tenemos buena conexión en nuestra propia región po. qué importante sería por claro. ejemplo alargar el, el, el, el metro hasta Calera por ejemplo, por qué no pensar después en, en llegar a San Felipe los Andes o en mejorar el transporte público yo creo que es importante lo del metro Alparicio Santiago sin duda alguna, pero preocupémonos además también de las conexiones que tenemos hoy día dentro de la región, y lo otro, lo, nos decía don Alejandro, eh, hay que apurar la reconstrucción, me imagino que se refiere no a la reconstrucción del VEGENCENDO en, sí, en, en Viña en Viña en viña Quilpuey sí. Y, y lamentablemente la, la semana pasada nos enteramos de la formalización de dos nuevos imputados por la responsabilidad, presunta responsabilidad, ¿no?, del origen de, del mega incendio que provocó, ya lo sabemos, muerte y destrucción en febrero del 2024, y esto se agrada mucho más. Oye, un capitán de, de bombero un capitán eh, de ahí la silla, o sí. sea, esto es un pirómano. Sí, por eso le decía, se agrada mucho más al saber que gran parte de este brazo organizador del mega incendio Eh, pertenecía al cuerpo de bomberos de Plasilla y también a CONAF, don Alejandro se eh, presentable. Hay otro funcionario de CONAF que cayó, sí. un capitán de bomberos, yo creo que las motivaciones pueden ser distintas pero al final coinciden porque el bombero no gana plata porque sale más a los incendios pero bueno, pueden haber pirómanos. En el caso de la CONAF era porque querían tener horas extraordinarias, pero yo creo que también más allá de uno no puede creer que sean tan inascrupulosos, yo creo que además tienen problemas en la cabeza. Y lo otro que, mira, yo cuando pasó los lo incendios ahí en Quilpue, me tocó conversar con mucha gente que sospechaba que hubiese el interés inmobiliario detrás. Sí, De repente, y, claro, tú destruyes, entonces después licitas y viene los megaproyectos. No estoy tan convencido a decir verdad, pero esa es una arista que no se puede desconocer que pudiera estar ocurriendo. Porque en España eso pasó. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron?, que era, por ley, durante 20 años no se puede cambiar el plano regulador para que, por ejemplo, lo que era un sector de habitacional de viviendas con determinadas características se pueda transformar en una, proyectos inmobiliarios que rompen el esquema de lo que ya estaba. Hay que poner alguna control en eso porque si alguien se le ocurrió se le, si no se le ha ocurrido, capaz que se le ocurra. Sí, lamentable. Eh, Había unos proyectos ahí en el En el, en el congreso que pretendían en su momento hacer algunas modificaciones y lamentablemente fueron quedando estancados hype. Lo que pasa es que en el congreso se vota mirando a la galería y qué es lo que hoy día ensocia a la gente. Sí, por, por ejemplo, sí. varios parlamentarios salieron eh, a disparar por esto de las 250.000 ¿cómo se llaman licencias vacacionales con con pasaporte, digamos? Aunque a mucha parte se va con el carné de identidad no más hoy día, es fácil viajar. Y se, se, se dan cuenta que dentro de sus propias corporaciones también había personal, incluso parlamentarios que viajan eh, con un pretexto y van semiturismo turismo o sea, yo, yo estuve en el Congreso, así que a mí no me van a venir a contar lo que son o no son sí. ciertas prácticas habituales. Así es, a mí no me vienen con cuentos, se dice, en el buen chileno. ya no, uno ya, ya uno sabe más por viejo que por diablo. También, sin duda alguna gran eh, y vasta experiencia, no tan solo en el, en el periodismo, en la docencia, sino que también en la política como ex eh, senador de la República, don Alejandro Guillén, conversando con nosotros bajo la lluvia aquí en este lunes 26 de mayo en la Radio Carnaval FM. Los mejores para bienes para esta semana que tenga un gran lunes, don Alejandro, muchas gracias por haber conversado con nosotros. ya Gracias a ti, Yanni, que ojalá no nos inunde la lluvia, que sea una lluvia buena y sí. que riegue, que salga guita, que salga nieve, porque... Por Dios, la sequía que es terrible. Así es. De todas maneras. Gracias, don Alejandro. Buena semana. Chao, Yanni. Gracias. Son las eh, 12 horas ya con dos minutos. Programación de día lunes aquí en la Radio Carnaval FM.